Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Caras 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap en la ciudad de Media, d Yucatán. Hoy vamos a empezar con un grupo que se llama La Pista Búlgara, un grupo canario formado a principios de los años 80 y su tema es Flamenco Beat, un single promocional. Promocional、eh, de Jaja Records, editado por Manzana Producciones. Bueno, os voy a poner el tema ya mismo, que me parece que ya os lo puse alguna vez, pero bueno, da igual, ya es que en Bacana Musical hace s repetimos temas. Vamos para allá. Bueno, ya empezamos con los sonidos. s g r a c a s A seguir con Carlos Valenciaga y su tema Un día de invierno del año 1990. Bueno, escogí este tema porque, bueno, es un día ya muy de invierno, l o tenemos aquí al lado y empieza a hacer frío en la ciudad. Y bueno, este de g a i t a n o empezó muy joven en el mundo de la música, ya con 17 años estaba integrado en la mente musical de esa provincia. En el año 86 se traslada a Madrid y a partir del 88 ya va sacando varios trabajos de larga duración, hasta las 3. Vamos a escuchar este, este tema, Un día de invierno, del LP, como un placer. Dejo ya con un tema, un día de invierno,、e、insisto, porque está la cosa que vamos, aunque está hace un poquitín de frío ya aquí en la ciudad. Ahí empieza a arrancar el motor, Se me, me pasa algo. A ponernos un poquitín más r o c k e r o s con el grupo Valle s o l e t a n o de Bumpers, que estaba formado por José Guitarra, perdón, por Jorge Guitarra Héctor Batería, César Bajo y Carlos Guitarra. n o m e n s e los apellidos de los componentes de este fantástico grupo Valle s o l e t a n o como decía antes, que se formó en el año 1987 y grabaron muy poco. ¿no? Eh, os voy a poner un tema que se llama The Round Around. Del año 1988, de un EP perteneciente a All Heights, se llama como se llama este EP. Y bueno, también tengo que deciros que puedo poneros gracias a una fantástica. Una fantástica、eh, página que hay en, en la red, en la web, que se llama Discos Olvidados, digo, perdón, Vinilos Olvidados, que os recomiendo que, que la visitéis, porque también, como lo dije en la semana pasada con el viejo Pig Up, en este caso está, p u e n o bueno, r e s p e a n d o lo que es toda la colección que tiene, y es fantástica, y vais a recuperar, hay muchos sonidos que son muy difíciles de conseguir, porque estos discos solo los hay en estas páginas. Voy a poner el tema ya, Around Around. A ver, ¿eh? Así que te voy a meter un poco. The chum was r a g g i n g but it ran around, yet、yeah, ridden、really well, and r a c k i n g but I p r a i s the sound. They never s t o p r o c k i n g till the moon woke up. Well, it sounds so chill, but I start to dance both、well, sides of my soul. Es una grabación en directo y que The Pampers después siguieron su carrera con el nombre The Panthers. Es para, bueno, si a quien le suena el, ese grupo de Panthers, anteriormente se llamaba The Bumpers. Ahora vamos con Loquillo y, bueno, con Loquillo vamos con el momento cassette. Y esto es un gran éxito del año 1987 de Drop. Eh, en la edad de Loquillo se llama José María Sanz Beltrán, que nació en Barcelona un 21 de diciembre del año 1960. Así que calculáis la edad que tiene este, nuestro amigo Loquillo, que tiene unos 54 años. No solo es músico, sino también es actor, escribió novelas. Bueno, he hecho un poquitín de todo. Vamos a escuchar un tema que es muy famoso, que se llama El ritmo del garaje. Vamos a la botonina aquí de la p l e t i n a para que suene. Tendría que sonar ya, ya sabéis que siempre aquí en Bacanal tenemos problemas técnicos con pletinas, s ahí está. Este clásico de Loquillo, y vamos a ir ahora con Siniestro Total y su EP ayudando a los enfermos de Dro, que es un, lo primero que grabó este grupo y que fue grabado en Vigo en un sitio que se llama Baterías Taponadas y mezclado en Madrid, en El Escorial, por Antonio Agudel. Se llevaron a vender 5.000 copias de este EP y fue todo un triunfo porque, gracias a esto, Pues bueno, pues bueno, Dro pudo dar el paso a hacerse una discográfica no más seria porque, bueno. Eh, digo, sería en el sentido cuando se habla de multinacionales y tal, pero digo, sería en el sentido de poder invertir dinero para poder, bueno. Eh, tener una, un buen posicionamiento en el mercado discográfico de aquel momento, que sabéis que los años 80 fue una, una, fue una explosión de, de lo que fue el movimiento de las discográficas libres aquí en, en España, como las radios libres, como Radio Crash, que ya sabéis que el, que el, el año que viene、eh, celebramos nuestro 30 aniversario y que estamos pensando hacer muchas fiestas. Bueno, voy a poner el tema más conocido de este e p que se dice Ayatola, que bueno, en aquella época estaba muy famosa Ayatola y todo aquello que pasaba. サピロラ、サピロラ、サピロラ、サピロ じゃあ、ありがとうございます。<el> I'm out. Vamos a sumergirnos en los sonidos, sonidos siniestros del principio de los 80, gracias al recopilatorio Sombras, que se ha puesto ya varios discos、eh, de este recopilatorio que siempre os digo que me r e g a l a r o n mis amigos el día de mi cumpleaños. Y vamos a empezar con Gabinete Galerare y su tema Olor a carne quemada. Esta canción es un single lanzado el año 1982 por tres cipreses, que está en la cara. Es la cara de esta canción Olor a carne quemada que la pongo y a mismo. Vamos a dar al botón. De los Gabinetes Galigari que tenía un sonido muy especial que después desarrollaron otro completamente diferente. Ahora vamos a seguir con Los Coyotes, una banda formada en el año 1939 que estaba formada por Víctor Aparicio, Guitarra Voz, Fernando Guillabert, Bajo Contrabajo, Celestino Albizu, Batería y más tarde llegaría como guitarra Ramón Godes. Vamos a escuchar un tema que aparece en un single del año 1982 de Gasa. ...que bueno... Que incluía tres temas: líos en el cine, extraño corte de pelo y estación fantasma. Que este es el tema que vamos a escuchar, que hace referencia a una estación de metro abandonada que había entre la estación de Bilbao y de Iglesias en Madrid. Bueno, voy a poner el temilla. A darnos un poquitín de alegría con el ritmo de Potato, esta banda de Ska victoriana que van del año 1984 al año 2007. Vamos a escuchar el tema Jabalís del año 1993 de a ú i c a Es la cara B de este single, ¿eh? A esos o gusta. Un poco de ritmo así siempre alegra el corazón del de e Ska. a p a p a p a a Que aquí os voy a contar trata del reino animal que hace poco tiempo tuvo lugar en un aeropuerto provincial. Cualquier semejanza a la vida real es pura coincidencia, es accidental. The o u r e Es ¡Chungo es fatal! Y jugaron al tiro al blanco. Muchos murieron, otros se perdieron con. Que、eh, uno de los miembros de Potato, Elena López Aguirre, escribió una historia de, del rock vasco en 2012 muy interesante. Está en la edición Alan a i por al que le interese. Yo creo que son cosas, cosas t e tipo de recopilatorios, siempre son muy interesantes como para, para consulta. Y además hay que tener en cuenta que lo que es allá en el País Vasco siempre es un momento de rock、mmm, importante porque además esta compilación va de, de mediados de los años. ...no... Viento de final de los años estos 50 hasta hoy en día. Bueno, vamos a dar un bandazo total. Habitualmente, ya sabéis que suelo poner、eh, los programas de bacana musical: son música española o música extranjera. Esto Vamos a hacer un poco de mezcla porque me encontré ahí con un, un par de EPs bastante interesantes. Y bueno, vamos a poner a un grupo que se llama The Perfect Desaster, Desi una banda londinense que van del año 1989 al año 1991, siendo el único componente fijo de esta banda, Phil Parfil. Este es e l año 89 y la verdad es que merece la pena porque yo creo que este tema os va a gustar. Se llama 55 millas. s o Lo pongo ya mismo. realmente Fantásticos. Vamos a seguir con un grupo、eh, que se llama Megacity Force, que también es d este e EP Soul Blasters EP3, este grupo británico que van del año 87 al año 96. e s t a b a formado por Whith Brown, guitarra-voz, Danny Brown, guitarra-voz también, Chris Jones, batería y Jerry Bryant, bajo. Os voy a poner el tema Ward Whip Hop. A ver si os gusta. <tose> Bueno, ahora vamos a recordar dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash.、Eh, en los siguientes sitios: en el bar 470 en la Plaza del Marqués, en el bar La Corrada en la Plaza de la Corrada, en el bar Jazz en Marqués de Casa Valdés y en la Buena Vida en la calle del Buen Suceso, lo que es la, la antigua ruta de los vinos. Ya sabéis. Que c o m p r é n la lotería, nos, nos ayudáis a estar aquí en las ondas. Y bueno, hay que agradecer desde aquí a estos locales que, que vendan esta lotería, que gracias a ellos pues, podemos vender muchas más que si la v e n d i e s e por nosotros, por nuestra cuenta. Bueno, y aquí estamos en plan alternativo. Nos vamos con un grupo neoyorquino, Sonic Young, muy importante, banda que fue una gran influencia en la historia de l rock dentro del Noise, el No Wife. Este EP que tengo es un disco regalo de la revista La herencia de los monsters del año 1988. En la otra cara está el grupo McLeod Waterworks. En esta banda voy a poner el tema Silver Rocket, y que es un tema en directo. Bueno, me gusta que e s c u c h é i s este tema para que veáis cómo, en aquella época, cuando venía un grupo como este, Sony Note, se ponía la cosa hasta arriba. Y como os decía anteriormente, fue una banda que sonó mucho en ciertos ambientes aquí en Gijón. Voy a poner el tema ahora mismo. t e n e d en cuenta que es un tema en directo, ¿eh? Ninguno de los oyentes haya apagado la emisora, porque bueno, verías que es un, un sonido que es el de, este, de esta banda que, como decía anteriormente, tuvo mucha importancia. Y bueno, no sé es que esté、eh, perfecto la, la audición. Bueno, ahora vamos a ir con Siniestro Total y vamos a poner la canción Mario, que es la, la cara B del, del primer EP que os puse hoy de Siniestro Total. Y bueno, es un sonido que también yo creo que va un poco en colación a, a esto, ¿no? Os lo voy a poner ahora mismo y a ver qué os parece. Ya al final del programa, como veis, hoy ha sido un bacanal caótico, anárquico, ha sido absolutamente de todo. Y bueno, no se me olvida, no se me olvida el concurso del vinilo del millón de euros. Me d i c que responder. Que componente de este grupo siniestro total abandonó al poco al poco de estas grabaciones el grupo. ¿Cómo se llamaba? Ya tenéis que escribirme a bacanalmusical yahoo.es y que el premio es un vinilo. Bueno, para despedirme de este, de este bacanal muy especial, porque veis que hubo absolutamente de todo, os voy a poner una canción de, de los suaves, este fantástico grupo gallego.、Os、voy a poner el tema No llores más por mí. Con esto me despido de todos vosotros. Y bueno, dentro de un poco ya se acercan las navidades y nos va a tocar la lotería. Aquí en Radio Crash comprar porque va a tocar. Bueno, me despido, hasta luego y ya sabéis, Radio Crash 105.0 de la FM.